volvimos son las 15 y 32 seguimos aquí en Verdes y Frites, al aire de radio comunitaria de la azotea y tenemos otro invitado de lujo también como es el señor el mismísimo Eduardo Groisman para que charlemos un poco no de eh, una hagamos una columna internacional hablemos un poco no de cuál es la situación geopolítica de nuestro país en la actualidad Omar bienvenido cómo estás Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo te va vos? Bien, muy bien. La verdad que un día con muchas noticias, un día, y venimos en una seguidilla de muchas cosas, así que yo te voy a contestar que me va bien, que estoy bien, pero la verdad es que estamos atravesados y atravesadas por muchas, por muchas cosas que nos tienen un poco, un poco alterados, para serte sincera. Estamos atravesados por bastantes cosas y parece todo pinta que durante algún tiempo, querida Lourdes, vamos a seguir. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí. Ah, bueno. Eh, no, que durante algún tiempo vamos a seguir atravesados por esas cosas que nos producen cierta incomodidad. Pero bueno, mal tiempo buena cara, dijo alguien. No sé si es verdad o es mentira, pero intentamos remarla de esa forma. Nos vamos a agarrar de lo que sea, de lo que sea para poder sostenernos. Vamos a hablar un poquito, si te parece, Omar, de esto, ¿no? de la política internacional, de una mirada geopolítica, digo, porque estamos, lo que sentimos es que estamos mirando mucho para adentro, porque están sucediendo muchas cosas adentro de nuestro país, pero también hay que hacer una lectura de nuestras alianzas estratégicas, de cómo nos están mirando afuera, qué está pasando con Argentina en una mirada más ampliada. Sí, cómo nos están mirando afuera. Mira, en este momento la noticia creo yo que pasa por la llegada de un portaaviones, el, el portaaviones George Washington, que pertenece a la Armada de los Estados Unidos, que hacia fin de, de mayo ingresará en el espacio marítimo de nuestro país junto a dos buques militares, uno de ellos un, qué sé yo, un destructor de, de misiles Eh, que entrarán a la Argentina para hacer ejercicios navales con la Armada Argentina. Continuará, en realidad es un, un periplo que están haciendo por Sudamérica, porque tienen planteado hacer ejercicios navales, militares, con Argentina, con Uruguay, con Perú, con Brasil, con Chile, digamos, con toda la región. Y es algo que llama la atención porque esto es un plan que ellos lo llaman Sutancias. 2024, o sea, Mares del Sur 2024, uh -huh. y está organizado por el mando sur de Estados Unidos. Recordemos que la generala del comando sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, ¿Sí? viene visitando la Argentina claro desde fines sí. del gobierno anterior. Se había reunido en ese momento con el presidente Alberto Fernández, el expresidente, y la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, así, después hizo lo propio con Javier Miley. Y ahora cuando vienen a la Argentina, la Armada Americana dispondrá, dispondrá de sendos helicópteros para que el presidente argentino, Javier Milei junto a la Canciller, Diana Mondina, el Ministro de Defensa, Luis Petri, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se trasladen a, este, al, al portaaviones, concretamente, donde serán recibidos por el embajador norteamericano Mark Stanley, también irán autoridades de la Armada Argentina, y junto a autoridades del gobierno americano y de la Armada norteamericana, harán intercambios. Es algo que preocupa bastante, claro. sobre, sobre todo porque nosotros, en nuestro territorio, Malvinas, tenemos una gran base de la OTAN. Además, Recientemente el presidente Milley entregó una base en Tierra del Fuego para que también sea territorio de la OTAN. Además que Milley pidió asociarse a la OTAN, la Organización Tratado de Defensa de Atlántico Norte. Bueno, ¿qué hacen en el sur si son Atlántico Norte? Y bueno, evidentemente hay una situación y es que tienen que eh, controlar el mundo, digamos es como que el Atlántico Sur se ha convertido sumamente importante. Digamos, en la geopolítica, en este momento, a manos de Europa está el control de Europa y el ataque y el acoso a Rusia fundamentalmente. En Medio Oriente, Israel se está encargando de lo que es la Francia de Gaza, el pueblo palestino, y en realidad están apunta apuntando contra los elementos más díscolos, vamos a llamarlo de esa forma, del mundo árabe. Necesitan tener bien armado el sur, ¿por qué? Y creo yo que luego van a ir directamente al mar de la China, a la parte meridional del Océano Índico, para atacar Indochina. Ahí intervendría el AUKUS, el AUKUS es una asociación, AUKUS es Australia... United Kingdom, o sea Gran Bretaña, y Estados Unidos, donde van a terminar de cercar al gigante asiático. Digamos, hay una guerra declarada, que al principio se dijo guerra tecnológica, después de la guerra comercial, tuvo varios nombres, entre Estados Unidos y China. Es claro que la ventaja que ha cobrado China en el último tiempo sobre eh, Estados Unidos en tema económico, Aparte de ser China la principal tenedora de los bonos de deuda norteamericanos. Esto es importantísimo porque, digamos, están desde el punto de vista bursátil, como les gusta decir, están en sus manos. No lo pueden controlar al gigante asiático económicamente. Entonces podrían llegar a intentar la peligrosa aventura de cercarlo militarmente. Y digo peligrosa aventura porque si se desata una guerra, va a ser una guerra nuclear que no sabemos dónde va a terminar. Esperemos no llegar hasta ese término. Pero me da la sensación que, perdido por perdido, la OTAN, Estados Unidos, están intentando cercar a China de cómo pueden, con los elementos que pueden. Y el militar es el único plan donde ellos consideran que tendrían alguna chance. En este marco, sí. yo inscribí, muchos inscribimos, no es autoría mm -hmm. mía esto, por supuesto, el ataque constante de la OTAN contra las fronteras de Rusia y la guerra que se desata en Ucrania, donde Rusia no está peleando con Ucrania, está peleando con la OTAN, claro. un, un país ucrania que está asistido militarmente por Norteamérica, básicamente, con plata europea, lo cual Tiene unas connotaciones económicas gravísimas. Cuando empezó este conflicto, si te acordás, Lourdes, se establecieron un montón de sanciones económicas contra Rusia. Y resulta que Rusia se convirtió en la primera economía europea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque bueno, todo lo que dejó de venderle a Europa lo empezó a vender, a colocar en el mercado asiático. Pero además, como los países europeos necesitaban del gas ruso, del petróleo ruso, de tantas cosas que provee Rusia, compraron a través de terceros países. Siento un tono como de ocupado, seguimos en no, línea. No, no, seguimos en línea, Bárbaro. Yo te estoy siguiendo, eh, digamos, al pie de la letra, porque aparte, más allá de que me acuerdo, de que me genera ¿no? una conmoción saber digo, esto de que se viene un momento de mucha conflictividad entre países, también me preocupa pensar el lugar no solamente en el que ya ocupamos, sino aparte el que le gustaría al gobierno nacional que tenemos actualmente que ocupemos como argentinos, ¿no? Porque, eh, digamos, si de Cipayos hablamos, estamos ahí en, en primera línea, digo, y si hay algo en lo que estamos invirtiendo, aunque no tengamos guita porque, digamos, estamos empobreciendo a todo nuestro país, si en algo estamos invirtiendo es justamente en ponernos a disposición de esta mega guerra que se viene eh, y aparte les encanta a ellos todo este circo que se genera a través de los trajes militares, las bombas. Entonces, a mí un poco me atemoriza también el lugar que Argentina va a ocupar en esta disputa. No solamente no nos atemoriza, a mí además me indigna y me da un dolor de estómago terrible, porque si algo tuvo Argentina en su política exterior fue el respeto, la no injerencia en los asuntos internos de otros países, que se rompió con el menemismo, es cierto. Pero que hasta ese momento, tanto los gobernadores conservadores, peronistas, radicales, los propios militares, habían respetado. El menemismo lo rompió y ya con mi ley es una cuestión bárbara, brutal. Haber votado en contra en Naciones Unidas del ingreso de Palestina, del reconocimiento de Palestina como un país, habla de un alineamiento, pero que no tiene no, no tiene nombre. Se habla del desprecio a lo que es un pueblo que, te cuento como dato, uh -huh. Palestina, Gaza, el ejército, las fuerzas de defensa de Israel, ya asesinaron al 2% de la población. Yo llamo a la audiencia con este dato, 2% de la población. Es como si en nuestro país matan 900.000 personas. No, es un, es impresionante, es un número que da escalofríos. Totalmente. Bueno, si te tengo que completar para más, para agregarle más al panorama. Y cerremos, cerremos claro. Rusia, cerramos no bueno no no si no, contame, no contame no contame contame con Rusia, esta información que descubrió en la Antártida en la Antártida Argentina el gobierno ruso descubrió una reserva de petróleo y de gas hm. la reserva de petróleo y de gas descubierta en la Antártida equivale a 30 veces la descubierta en Maca Muerta hm. Se les debe ca muerta. Se les debe estar cayendo la baba, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué ¿ahora cómo hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Ay, aquí, quién la, ¿y quién la agarrará? ¿Qué, la agarrará Chile, la agarrará Argentina o la agarrará el Reino Unido de la Gran Bretaña? Porque son tres países que arreglaban ese territorio. Claro tres países bueno, que están en disputa, ¿no? Más allá de que en algún momento pensábamos que había una disputa que ya estaba de alguna manera como más garantizada, vuelve el conflicto y son tres países que aparentemente lo van a pelear como propio. Lo van a pelear como propio, sobre todo este una, un acuerdo chileno eh, británico que siempre funcionó en este aspecto. Eh, creo que se lo van a, a disputar eh, a más no poder. ¿Cómo se enteró Rusia? No sabemos cómo se enteró Rusia. Gran Bretaña se queja porque el tratado del Atlántico, perdóname, el tratado de Antártico que se firmó en 1959, dice que en la Antártida solo se pueden instalar bases científicas, no bases de investigación, de recursos. Bueno, ya se sabe que la Antártida tiene... Tiene oro, tiene plata, tiene gas, tiene petróleo. Sí, claro. o sea, han investigado de absolutamente todo. Y por eso y se lo ahora... disputan tanto, digo. ¿Cómo? Por eso se lo disputan tanto, digo. Sí, sí. Bueno, es un con... el único continente prácticamente... No, prácticamente no virgen de el... del planeta, porque el resto del continente ya fue expoliado por todos lados Eh, ya se han llevado todos los metales que han podido de todos sitios y este es un territorio donde todavía no se sacó absolutamente nada. Veremos cómo se desarrolla Argentina y porque esto aparte es algo más a largo plazo. Yo aspiro que a más a largo plazo haya un gobierno que defienda los intereses nacionales, no, no sea un gobierno de este, de este, de esta calaña. Aparte que Argentina es el país del mundo que más base tienes en la Antártida. Nosotros tenemos... Argentina tiene seis bases permanentes y cinco bases temporales. Las temporales son las que existen solamente en, en verano. Claro. Las permanentes están eh, los 12 meses del año. Y es el país del mundo que más investigación científica hace en ese territorio. Esto yo creo que nos pone en un lugar de que debemos ser respetados. Esperemos, bueno, claro, como vos decías, que... no, que lo tome un gobierno también que defienda, que defienda la soberanía nacional, porque si dependiera del gobierno actual, o de por lo menos la línea ideológica del gobierno actual, yo creo que hasta podría intercambiarlo, digo, con eh, no sé, con Gran Bretaña por otras cosas de, eh, no sé, de, de libre ingreso, de, digo porque si es de por regalar recursos nacionales al gobierno actual, le sobran ganas. Así que ojalá que sí, sea sí. algo que se pueda hacer a largo plazo y que no dependa de las, medidas de las medidas o las decisiones políticas del gobierno actual. Ojalá, ojalá tengamos un gobierno que los tuvimos en su momento que sí. defiende en lo nacional. Omar, muchas gracias por este panorama internacional. Ojalá eh, podamos tenerte pronto... Eh, cuando tengamos noticias, ¿no? Y que nos puedas de ahí eh, hacer una lectura, digamos, un poco más concreta de lo que está pasando geopolíticamente. Te mandamos un beso muy grande. Otro beso para ti, para vos, Lourdes, y hasta cuando quieras. Ahí pasaba el mismísimo Omar Groisman, periodista, especialista en geopolítica y política internacional, también un compañeraz integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias.